じゃあスタッフ。 Entrando en una zona diferente, la música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Tú, tú, te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69, zona 69. Bienvenido, bienvenido. Hola, a todo el mundo. En cabina, en cabina Raúl Fernández. Bueno, ya estamos aquí, SC, ¿eh? con las pilas bien cargadas como cada semana. Este es el programa número 28. y el programa número 75 del cómputo global de programas de zona 69 llevamos dos temporadas y esta es la 75 edición q u é viejos somos no te digo más estará hoy por aquí little bitmaster pinchándonos buenos temas y además yo te pincharé en t e m a z o s como este este、mira. I just wanna make you smile Y te pincharemos por aquí Lo nuevo de d a v i d Que está junto a Snoop Dogg s í s í como lo oyes Oye q u é te digo yo Que te quedas por aquí h a c i e n d o m i compañía Y eso no La zona la zona, la zona Se mueve contigo Zona 69 la, la música se mueve Para todos los que estáis ahí en zona 69.net, veréis que ahora a la derecha aparecen el Facebook, el t w e n t y mi Twitter. Ok, para que podáis seguir todo lo que pasa en la música se m u e v e n e t aparece ahí mi Twitter donde podéis seguir pues、eh, todo lo que hacemos. Así que ya lo sabes, entras en zona 69.net donde se nos puede escuchar a cualquier hora y tienes ahí nuestro Facebook, t w e 20 y Twitter. Arrancamos esta semana con a l n u b y este tema que a mí me gusta mucho: caminando y cantando. Así arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a la zona 6-9. Esta semana, aquí en Zona 69, uno de los programas de radio más interactivos que te puedes encontrar ahora mismo. Zona 69, aquí te ponemos todo lo que tú quieras escuchar. También te ofrecemos,、eh, bueno, pues regalitos. Puedes participar con nosotros, puedes descargarte los programas y llevártelos en tu MP3, en tu coche. Puedes escucharnos desde, desde el iPhone, desde el Android. Bueno, esto Impresionante, ¿cómo está creciendo esto? Es impresionante. Bueno, gracias a la gente que está ahí detrás, por supuesto, siempre escuchándonos y comentándonos. Por eso crecemos, ¿eh? Por eso, por eso. Ya sabes que cada domingo se s a m á s en Global House. Global House Radio a través de iPhone y de Android a todo el mundo que está conectado ahora mismo a Global House, domingos entre 4 y media y 6. Un saludito para ellos, por supuesto. Por、bueno, ahí, siempre, como siempre, hay que pegar un saludote a la gente que nos agrega a Twenty, ¿eh? Noé Alonso de León, Afani Avilés. A d j Sergio Briggs, a Andrea Claudia, a Kelly p a o l a y a Alejandro、eh, Martín. A ellos, por supuesto, un saludo y un gran abrazo, ¿eh? Sí. Zona 69. Para ellos es e el pedazo de abrazo que les mandamos, por supuesto. Por cierto, ahora si nos quieres agregar, es muy fácil. En t w entras y e n t en Twenty páginas y buscas Zona 69, ¿ok? Zona 69, en Twenty No nos busques en Raúl Fernández, ¿eh? no, no, no, no. Ya no nos agregues a ese perfil de Raúl Fernández, sino que únete directamente a nuestra página de t w e n 20. Zona 69 en 20 páginas. Entras en tu p e r f c i d o de 20 y buscas zona 69 con número todo junto. Y te unes y nos dejas tu saludito. Nos dices: Hola, ¿qué tal? Soy nuevo. Y nosotros, por supuesto, te pegamos un saludote bien grande. te ponemos la canción que tú quieras también, ¿eh? ¡Hola! Ya lo sabes, métete en 20 y busca zona 69. Y en Facebook, bueno, pues haces la misma operación. Te metes en Facebook y arriba te pone buscar y buscas zona 69. Y te pone zona 69. Vale, zona 69 solo, eh. Solo zona 69. Muy bien, y te unes y nos dejas lo mismo. Tu saludito nos dices que eres nuevo y bueno, que quieres formar parte de la zona. Y nosotros, por supuesto, te vamos a pegar siempre un saludo bien grande y bien cariñoso a toda esa gente nueva que se va agregando, ¿ok? Así que ya lo sabes, agréganos a zona 69. ¡Tú, t Más Cositas por aquí que tengo que comentar, y es que、eh, ya lo sabes que estamos cada semana、eh, enviando un participa, vale, una, una, un evento o una preguntita en la que te preguntamos algo muy f a c i l i t o Y entre los que participáis en varias semanas, bueno, pues vamos a regalar, vamos a sortear un Spotify premium. Bueno, pues tengo ya, tengo ya el primer ganador del primer Spotify premium por un mes. Antes, antes, vamos a decir cuál es la pregunta que vamos a lanzar esta semana para que participéis precisamente en esas páginas de Zona 69, de Facebook y de Twenty. Si quieres unirte a esas páginas, también te metes en z o n a 6 9 n e n e t y a la derecha arriba tienes el logo de Facebook y de Twenty. Te unes a nuestras páginas oficiales en Twenty y en Facebook. Esta semana estamos preguntando algo para que puedas participar para ganar un Spotify Premium. La pregunta es muy facilita, muy facilita. ¿Ligas o te ligan? v Es que fácil, es、eh? muy fácil. ¿Ligas o te ligan? ¿Te gusta ligar? Que te liguen. ¿Sueles e n t r a n a los chicos o a las chicas? ¿O son ellos los que te entran? ¿Te gusta que te entren? ¿O prefieres ir tú ahí? ¡Venga! ¡A saco! Cuéntanos lo que quieras. ¿Ligas o te ligan? A partir de ahí ya puedes contarnos lo que quieras. p u e d e s decir, oye, pues mira, yo ligo. O puedes contarnos cualquier película, ¿eh? cualquier cosa, ¿vale? Y entre los que participéis en las próximas semanas sortearemos un Spotify Premium. Por supuesto, cuantas más semanas participéis, más posibilidades tenéis de que os escojamos para regalaros ese Spotify Premium durante un mes. ¿Quién ha ganado el Spotify Premium de esta semana? Bueno, pues mira, voy a entrar yo en su perfil de Twenty porque ya le tengo yo por aquí. Vamos a v a m o s c a f i s c a r un poco por aquí. Vamos a ver. Eh, es, es de Salamanca, ¿vale? Es un chico, es de Salamanca. Según estoy viendo por aquí, tiene 27 años. Su cumpleaños es el 2 de septiembre. Así que, amigos y amigas, el próximo 2 de septiembre tenéis que mandar vuestra felicitación. A Nano García de Salamanca, que es, es el s e que se ha llevado ese Spotify Premium. Ya nos hemos puesto en contacto con él para hacerle llegar esa, bueno,、pues、esa aplicación de Spotify para que pueda escuchar mocollón de música durante un mes, sin publicidad, sin banners, sin interrupciones y toda la música que él quiera escuchar durante todo un mes. Spotify Premium gratis para Nano García. Y tú, Si quieres saber qué es Spotify y no sabes qué es Spotify, bueno, pues simplemente te metes en spotify.com. Ahí tienes toda la info para saber qué es Spotify. Bueno, y si quieres participar y llevarte un Spotify, simplemente entras en nuestras páginas de Zona 69 en Facebook y tú en ti Te unes y nos dices si ligas o te ligan. Vamos a seguir escuchando música porque estoy llegando por aquí hablando mucho. Pero antes quería yo recordarte algo importante. Sábado 9 de abril, Puebla de Alcocer. En las entrañas de la Siberia e s t r e m i n ñ a nace Rural Parade, Taiwan e Way Festival. Eric Sneo, Tecnasia, Pepo, Iñáquil d i a s a n t e Junior London, Raúl Pacheco, Mario Brown, Carlos Chaparro, Lorena Moreno, Nano Gutiérrez y más de 20 artistas en dos escenarios.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 Con zona sesenta y nueve. Ven a la zona, ven a la zona y t r á e t e a tus amigos. Ven a la zona, ven a la zona. y t r á e t e a tus amigos. Compártelo con tus amigos. Zona seis nueve. ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve! ダメージャーのサボでないいです。 Thank you. どうしても簡単にどうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言うと、どうしても簡単に言ても簡単に言ても簡単に言ても言うと、どても簡単に言ても簡単に言ても言うと、どうしても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 アロスプラトー BITCH! Mustangs! you r e do in g your PAs, you copy my page. I heard it from my best friend.